Hoy he vuelto arrepentido. La ñata contra el vidrio. Una luz de almacén. Las nieves del tiempo. Radio Fuelle. Radio Fuelle. Un rincón de Buenos Aires. En una esquina cualquiera. Gatica el mono. o e b r a v o mono! <risa> Papito. Para este. Quiero verte cosa, una vez más. Cualquier cosa. Quiero verte una vez más. 1993 e d g a r d o Nieva, dirección Leonardo Fabio. Tarde que me invita a conversar. ペローラー、テネスタンシアロー、ラントエンミアマルコラテボステ、Sin エンコンテラテディメ、ワンドピザボリデー、ワラホーヴィダーテ。 I want Amanda to see once more you a は t なたの家 e 行 r こと en el m i r a r 知ってい o こと p 知っていることを知っているこ e を知っている m とを知っているこ me digas que ya todo terminó y Es inútil remover どうせみさんにお q u りがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。 サングラたケあなたの家族の家族の家族の家族の家族の i 族 a 家族の家族の家の家族の家族の家族の家族の家族 u 家族の家の家族の家族の家族の家族の家の家族の家族の家 Escucha Radio Fuelle. Sonido Buenos Aires. Marianela Villalobos. Tangrone. Goizueta y Mejía. カジノのカジノのカジノのカジのカジノのカジノのカジノのカジノののカジノのカジノのカジノのカジノののカジノのカジノのカジノのカジ どうしてもパーテ i ーを持っていきたいです。 フ ioca rey del arrabal, y en sus ojos todo el brillo: Valcom padre Juan Pascual. El pretexto es una hembra que c a i n a en guaguanco: mulata, e a tormenta, risa de viola y cajón. Pie vuelta, requiebro, pierna que es como un tizón, negro, tango, tango, negro, cuero, gamuza y charol, Buenos Aires, Montevideo, Bluefields, la ceiba, limón, hermanados en la sangre, y el tango que canto yo, bandoneón, guitarra, con パララルラルラルラル Especial Radio f u e e Vuelvo al sur de Pinos o l a n a s y Astor Piazola. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo. ソウルソウルソウルルソウルソウルソウルソウルソウルソウルソウ Busco El sur, el tiempo abierto y su después. Quiero al sur, su buena gente, su dignidad. もう、せぼうぜ、せぼうごあご、ごみ deseo、ごみても、そぼうな gente、そ Especial Radio Fuelle, alguien le dice al tango Borges y Piazola, tango que he visto bailar. A un ocaso amarillo, por quien serán capaces de otro baile, el del cuchillo, tango de aquel maldonado, con menos agua que barro, tango silbado al pasar. Desde el pescante del carro, despreocupado y zafado, siempre mirabas de frente, tango que fuiste la dicha de ser hombre y ser valiente, tango que fuiste feliz como yo también lo he sido. Según me cuenta el recuerdo, el recuerdo fue el olvido desde ese ayer. Cuántas cosas a los dos nos han pasado, las partidas y el pesar de amar. Ser amado, yo habré muerto y seguirás brillando nuestra vida. Buenos Aires no te olvida, tango que fuiste y serás. escucha Radio Fuelle. Tristeza de un doble A, de y por Astor Piazzolla. you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 Como en el cine, Néstor Basurto, con mucho de inocencia entre las manos y un mundo de actuación que nunca falla. Crecimos en la acción del cine y la ficción, haciendo de la vida una pantalla. Soñábamos en falsos decorados, creyendo que el padrino nos cuidaba, buscando a Madeline, a Chaplin Guadalín, la farsa de una vida incontinuada. Y hoy ven. Después de todo, nada es así como lo vemos en el cine. Y ya que estás de cine, ¿a dónde fue el beso del final que nos redime? Si el capo en blanco y negro o en color, la historia no se cuenta en fotogramas y somos la parodia del actor. 温度しに。 Y el delantero, e de Udian en hasta Tarantino, cantamos la canción, comparamos la ilusión, y fuimos el p u i a l del asesino. El mundo era un estreno postergado, y vos y yo, buscando nuestra escena, después la producción redujo la inversión.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 やりとりはどこにあるのか、あなたは en にあるのか、あなたはどこにあるの s あなたはどこにあるのか、あ a たはどこに t るのか、あなたは n こにあるのか、あなたはど o にあるのか、あなたはどこにあるのか、あなたはどこにあるのか、あなた c どこにあ a のか、あなたはどこにあるのか、あ Tonguero, la orquesta Emilio Balcarce. Radio Fuelle. Sonido Buenos Aires.